publicará mañana su diario. Esto, diario Clarín, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Caja Negra, el resumen semanal de noticias más escuchado a lo largo y ancho del país. Como cada semana, los invitamos a comenzar este viaje colectivo con estos adelantos. Inicio de itinerario. Se corrido como, como reguero de pólvora por muchos países del mundo que se han expedido que se han, eh, han opinado sobre esta sobre esta de joven Creemos que esta reforma como mínimo es inoportuna porque bueno el mejorar o aliviar el acceso de compra afuera puede perjudicar muchísimo a la industria nacional Lo que están haciendo es desencriptar la privacidad de los datos personales Los datos personales son todos los datos filiatorios eh, los datos de domicilio celular mail etcétera al habilitar este canal externo para ingresar a la base de datos, cualquiera de los 60.000 hackers que hay en la Argentina podría ingresar. Mientras la fotografía entre Tinelli y Macri se propagaba por las redes sociales, la realidad económica de los argentinos no dejaba de sumar datos negativos. ¿De qué sirvió todo este supuesto escándalo? Para que todos estuvieran acordando acordándolos tanto de una relación que venía más o menos desgastada tiene, digamos, una ya muy mala fama el gobierno mexicano, ¿no?, respecto al tema de los derechos humanos y creemos que también esta campaña de visitar otros países tiene que ver con un intento de lavarse la cara y reafirmarse como mandatario, ¿no? y uh -huh. si no es una importación, ¿el trabajador no recupera el poder adquisitivo o en una situación donde a veces va a agravar más? Entendemos que esta provincia no tiene que ser una provincia hidrocarburífera y consideramos que debemos poner los derechos y el derecho a tener una vida sana, un aire limpio y agua limpia, pobre, la necesidad y las ganancias a unos pocos. Nos sí, están obligando a hacer una flexibilización laboral en la cual nosotros no vamos a caer porque en una crisis no tiene por qué haber flexibilización laboral con los trabajadores cuando estas compañías, estas empresas, el mismo gobierno nacional con empresas han ganado millones... En defensa del 33 y por la habilitación de los canales que concursamos y todavía están veremos la habilitación definitiva contra el decomiso que se está cada vez más produciendo sobre los medios comunitarios, contra la concentración de la comunicación fíjate cómo se inició el gobierno actual con el tema de la corte y eso nos remite también a la corte de la mayoría automática menemista, son cosas que se van calcando de distintas épocas de la historia que han sido muy tristes para el pueblo argentino. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. La política del pan y circo viene de larga data. De hecho, sus primeros impulsores, según el relato de diversos historiadores, fueron los emperadores romanos que entretenían al populacho con los gladiadores en el Coliseo. Esta política atravesó la historia de las sociedades modernas y hoy, en lugar de gladiadores tenemos farándula, haciendo que el Coliseo esté en cada ambiente de nuestros hogares. Pero nadie nos regala el pan. Uno de los circos más efectivos de la Argentina de hoy es el que regentea Marcelo Tinelli, Las parodias que se muestran en él son de tal calidad que algunos políticos no las soportan. Incluso el presidente se mostró al menos incómodo con la satirización de su persona y gestión, a tal punto que el personal dedicado a manejar los perfiles de redes sociales de su partido emprendieron una guerra contra Marcelo Hugo. Afortunadamente, esta semana ambos dirigentes, Macri y Tinelli, se reunieron durante más de una hora con la Quinta de Olivos como escenario, fumaron la pipa de la paz y trataron de esconder el entuerto con una fotografía. ¿Lo habrán logrado? Víctor Hugo en AM750. Memoria liberada. Pensar que estuvo un país de eh, poneme un Snapchat, por favor. Sino un Snapchat de Tinelli, ah, y ¿no? Macri y se se cruzaron la carita. Ay, ah. Se cruzaron ah, la carita. Ah, ya. Qué angustia. Eh, no Pensar que un casi no un país eh, estuvo que vino casi por esta pelea entre Tinelli y Macri parecía Mamá, yo siempre pensé que la revolución llevaba por Twitter. El presidente Mauricio Macri recibió a Marcelo Tinelli tras la polémica desatada por la satirización del jefe de Estado en su programa Showmatch. La reunión duró poco más de una hora y sirvió para bajarle el tono a la controversia que tuvo además una denuncia del conductor sobre agresiones recibidas por Twitter. Eh, vos fíjate que Macri estuvo con Tinelli una hora cinco minutos. Si sumás el tiempo que tuvo con el Papa, mm. más el tiempo con Estela Carlotto, más el tiempo con la Unión Industrial, todavía le queda ocho minutos para Tinelli. O sea, que esos tres, esas tres cuestiones juntas no requirían de presidente de nación todo el tiempo que requirió a ti muy bien ahí. ¿eh? Sí, sí. ¿Alguien se va a dar cuenta sobre nosotros? No, no sé. Digo, armaron todo detrás de esto. Todo un uh, trasfondo político. Uh, el propio presidente le dijo Joaquín Morales, hola que estaba, eh, estaba mal mal eh, mal invitado, que no le gustaba, y que no se tenía que calentar si 30.000 tipos lo mataban en... Uh -huh. Y Tineri mandó a hacer un, un, uh, un estudio concienzudo para decirnos che, no, son troll, todo esto, y está el pro detrás de eso, está el gobierno. O sea, el gobierno se encargó con dineros públicos, teóricamente, no creo que la saquen de su bolsillo, con dinero público a destruir... A un conductor de televisión. Y lo que me indigna es que el presidente esté preocupado por un programa de televisión, ¿sí? En vez de darle respuesta a la gente yo le, le saco dramatismo a lo que sucedió y me parece más dramático que un presidente como dice Daniel, le dedique una hora 15 a Marcelo, a Marcelo Tinelli para, no sé, aclarar qué porque la verdad, eh, el presidente representa al poder de todos los argentinos o sea, representa el poder real, el poder que va por los votos y Marcelo representa un poder mediático que está tiro del de zapping digamos, de un control remoto bueno, es joda esto, así terminaron ¿Eh? Macri con la cara de Tinelli Tinelli con la cara de Macri es una excelente resumen de lo que es nuestro país. Esto es un excelente resumen de lo que es nuestro país. Muchas voces para no invertir horas en algo que ya está en el olvido. En un olvido pobre, por otra parte, dado que no pasó nada que valga la pena para rescatar. Ha sido muy triste. Por el lado de Tinelli es un hombre del mundo del espectáculo... Todo le resulta divertido, todo es parte de una jarana y de un negocio televisivo Pero del otro lado está un gerente muy importante que tiene el cargo de presidente de la nación Y del que se espera, por lo menos por parte de quienes lo votaron Estoy seguro que nadie que no haya votado a Macri espera otra cosa de Macri El que no lo votó sabe lo insustancial, lo liviano, lo frívolo ...y lo pobre que es la personalidad de Macri... ...pero el que lo votó posiblemente aspiró a otra cosa... ...o quiso creer otra cosa... ...o el odio a lo contrario... ...le llevó a pensar que Macri podía ser mejor... ...¿mejor que qué? Así que ha sido todo muy triste... ...porque al mismo tiempo... ...como vamos a ver en instantes nada más... ...el país se caía a pedazos en alguno de sus datos más importantes... ...lo vamos a revisar con Victoria Torres, con Gustavo Campana... La cuestión económica o la fotografía de la situación económica de la Argentina hoy tiene voceros... Eh, impensados para contar lo mal que van las cosas eh, la consultora fiel referente sin lugar a dudas del pensamiento de la derecha económica aquella que tanto tuvo que ver con eh, Cavallo, eh, está contando de la retracción en la industria de la ausencia de las inversiones de la construcción parada eh, y no hay un horizonte que deje en claro que la cosa va a mejorar, mientras la fotografía entre Tinelli y Macri se propagaba por las redes sociales la realidad económica la económica de los argentinos no dejaba de sumar datos negativos. ¿Y sabes quiénes festejaban ayer en el marco de todo esto? Los de la timba financiera. A la luz del blanqueo de capitales, que vaya uno a saber qué medidas tendrá, ayer la bolsa de comercio daba enormes ganancias, porque todo se entiende que cuando empiece a entrar esa porcioncita de plata blanqueada que va a llegar de los amigos del presidente del exterior, todo eso va a ir a la timba, nunca a la inversión de capital y de producción. El gobierno de las corporaciones alimenta todos los días un poco más la antipolítica. No quiere ciudadanos, quiere consumidores, no quiere militantes, sí quiere televidentes, fieles mediáticos, fieles cibernéticos, y de ahí la importancia de un tipo que, con humor, ridiculizó y de esa manera se convirtió en el enemigo público número uno. ¿De qué sirvió todo este supuesto escándalo para que todos estuvieran... Acordando los tantos de una relación que venía más o menos desgastada Tinelli golpeado por lo de la AFA Tinelli golpeado porque en algún momento en la campaña Macri restó apoyo al regreso de San Lorenzo a Avenida La Plata Macri arreglando tantos que tienen que ver con su imagen los dos salieron demasiado contentos de un circo mediático que tiene mucho que ver con la antipolítica Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp ¿What's 011-3806-3808 011-3806-3808 Grabate La información que se oculta detrás del blindaje Encontrala en Caja Negra La confianza fue categorizada por los candidatos del PRO y posteriormente de la Alianza Cambiemos como un valor supremo a la hora de proponerse como alternativa de gobierno, pero también al momento de presentar cualquier tipo de plan. Mauricio Macri decía cada vez que podía en su campaña que Argentina necesitaba generar confianza para que llegaran inversiones, que los argentinos debíamos confiar en él y en su equipo, el mejor del último medio siglo y bla, bla, bla. este momento puedo Generar confianza era prácticamente su eslogan y solo faltaba que su hija se llamara confianza. Esta semana el gobierno nacional protagonizó a través de la ANSES, la más flagrante violación a esa confianza que la constitución nacional resguarda. Con excusas poco claras y sin mediar consulta, tus datos personales, la información sobre tu identidad, fue librada para el uso de cualquier otro organismo de ese poder ejecutivo. Ahora, la información privada, por la que cualquier corporación pagaría millonadas, está disponible para cualquier funcionario o mercenario informático. Bienvenidos al cambio de reglas. Desde las seis, la radio hace de tu despertar una mañana silvestre. Con el gato. Hasta las 9 te La tenemos en línea que les pido disculpas que hace, estaba escuchando seguramente a Teresa García, diputada nacional frente para la victoria. ¿Qué tal, Teresa? Buen día ustedes eh, están haciendo han hecho o van a estar haciendo por estas horas una presentación judicial sobre otro tema gravísimo, ¿no? Sí. Que es esta utilización que el gobierno va a hacer de la base de datos del ANSES que anoche el ingeniero Ariel Garbás nos anticipó sí. el minuto uno, que que no solamente eh, sí. van a van a abrir ese registro para que cualquier organismo del Estado pueda acceder, y esto hasta va, a, va a poder que eh, se, se puedan hackear datos personales. ¿A qué todo lo más grave? Mire, esta es una ley para para su audiencia, lo explico, es una ley que se votó en el año 99, que es de protección de datos personales. Ah, bien, data. Y claramente dice que los datos, objeto del tratamiento, no pueden ser utilizados para finalidades distintas o e incompatibles con ellas que motivaron su obtención. A partir de esta resolución, que es la 166 que suscribió Marcos Peña, el jefe de gabinete, eh, por un convenio de cooperación entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación, el, el ingeniero Garbás absolutamente este, tiene razón, yo lo escuché anoche, eh, no solamente eh, pueden transferir datos a la Secretaría de Comunicación, lo que están haciendo es desencriptar la privacidad de los datos personales. Eh, los datos personales son todos los datos filiatorios, eh, los datos de domicilio, celular, mail, etcétera Y hay una escalón más grave, si se me permite una sí. libre interpretación y asociación, lo que pasa es que estos señores nos tienen acostumbrados a sorpresas, por lo tanto quiero anticiparme en el análisis a una supuesta sorpresa que vamos a tener. En la Cámara ya ingresó el proyecto de ley de reforma electoral, en la que se establece la obligatoriedad del uso de la boleta única electrónica. O sea, cambia el sistema electoral para pasar a hacer un sistema electrónico. Yo no tengo ninguna otra posibilidad que asociar el tema de la base de datos con la, el, la modificación del sistema electoral, con el voto electrónico. ¿Sabe por qué? La segmentación que va a permitir esa base de datos, por interés, por edad, por región... ...por actividad, por Estado Civil... Eh, ...es una base de datos... ...muy preciada... ...para iniciar una campaña... ...política... Eh, ...directa en los celulares... ...o directa en los mails de las personas... ...¿qué quiere decir? Se viola la Constitución... ...porque claramente la ley dice... ...que los datos no pueden ser utilizados... ...para otra finalidad... ...que aquella para lo que fueron... Eh, ...para lo que fue eh, establecida la ley... ...entonces... Yo estoy asociando libremente que esto en poco tiempo lo vamos a tener eh, emparentado con la modificación del, del sistema electoral y el voto electrónico. Quiero que me haga una síntesis Ariel Garbás, eh, ingeniero electrónico y telecomunicaciones, no es el director de seguridad informática de la UTN. Eh, Ariel, eh, resumime todo lo que comentaste anoche en el programa de tele, en dos minutos, por favor. En primer lugar, habilitaron un canal externo para que desde afuera y desde cualquier organismo se puede ingresar a los datos íntimos de más de 32 millones argentinos. Entonces, cuando crucen esa base de datos con las redes sociales, el desastre que pueden hacer, los troll contra Tineri van a hacer un poroto o la campaña sucia contra Daniel Firmus, otro poroto al lado de lo que se puede hacer desde un organismo externo que acceda a los 32 millones de registros. Y el otro tema peligrosísimo es que al habilitar este canal externo para ingresar a la base de datos, cualquiera de los 60.000 hackers que hay en la Argentina podría ingresar porque desencriptaron la base de datos, o se la abrieron para que esto sea posible, y se pueden cometer infinidad de delitos y el costo político lo va a terminar pagando el gobierno por delitos que hagan terceros al poder acceder a esta base de datos. Le bajaron totalmente la seguridad que tenía y es una seguridad este, basada en un contrato que todos los argentinos que estamos en esa base de datos hicimos solamente con la ANSES, no para que cualquier organismo del Estado acceda a esos datos. Vos sabés que esa es la base de datos más valiosa ...que tiene el Estado argentino... ...solamente con vender esa base de datos... Este, un, ...un hacker puede hacer una fortuna... ...y lo que después se puede hacer... ...con todos los datos íntimos que hay ahí... Es, ...es impensable... ...yo te digo, es la violación... ...más grande que se ha hecho en la historia argentina... ...de una base de datos pública... ...y hecha desde un gobierno... Caja Negra... ...ni un paso atrás... Universidad Popular de Escobar ONG de Servicios Universitarios Historia, Geografía, Lengua y Literatura Formación Pedagógica para Nivel Medio y Superior Dirigido a Profesionales, Técnicos Superiores y Técnicos de Nivel Medio Diplomatura de Preventor de Adicciones ...curso de agente sanitario... ...inscribite en agosto... ...llamanos de 18 a 22... ...al 6154 2247... ...o al 3472 9009... ...o envíanos tu correo... ...a informes... ...arroba instituto altos estudios del pilar ...universidad popular de Escobar... ...la plata 1270... ...ingeniero Masvitz, Belén de Escobar... ...provincia de Buenos Aires... ...seguinos en Facebook... Universidad Popular de Escobar y en Twitter Panorama Federal Caja Negra Provincia de Entre Ríos Organizaciones Ambientalistas Alertan que una ley habilitaría el uso de fractura hidráulica para la extracción de petróleo en ese distrito. El proyecto fue presentado en abril de este año con media sanción en la Cámara de Diputados y está a la espera de ser tratado por el Senado. Ahora... Los asambleístas buscan incidir sobre la decisión de los senadores y llevan adelante acciones para dar a conocer el tema frente a la ciudadanía, entendiendo que esta región es una de las reservas más grandes del mundo de agua dulce y que este método podría ponerla en peligro. Actualmente, la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos están prohibidas en la provincia. Nadia Burgos, miembro de la red ecosocialista de Entre Ríos, dialogó con los integrantes de Radio Barriletes FM 89.3 de Paraná sobre por qué le dicen no al fracking. Entendemos que esta provincia no tiene que ser una provincia hidrocarburífera y consideramos que debemos poner los derechos y el derecho a tener una vida sana, un aire limpio y agua limpia sobre la necesidad y las ganancias a unos pocos. Nuestra provincia está sentada sobre una de las reservas más grandes de agua dulce que existen en el mundo, que es el acuípero guaraní. Cualquier exploración o explotación de hidrocarburos, sea cual fuese su técnica, es potencialmente contaminante. Somos muy claros. No queremos, prácticamente, ninguna explotación convencional en nuestra provincia. Comodoro Rivadavia. Se complica la situación de los empleados petroleros en Chubut. Las suspensiones masivas a los trabajadores en Comodoro Rivadavia profundizaron el conflicto con el sindicato del petróleo y gas privado del Chubut y se había declarado en alerta y movilización a la vez que promete aplicar medidas extremas si no se termina con el despido por goteo en el sector. Jorge Ávila, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, fue entrevistado por punto de partida en radiográfica FM 89.3 en donde explicó la difícil situación que vive el sector. Nosotros vamos a ser respetuosos, hasta el 31 de julio tenemos firmada la paz social y después del 31 de julio será lo que tenga que ser. que Los trabajadores indudablemente vamos a defender lo que tenemos. Nosotros no somos actividades públicas que nos pueden ajustar Este, todos los días, nada venimos de una actividad privada, eh, nos, eh, nos están obligando a hacer una flexibilización laboral en la cual nosotros no vamos a caer, ¿eh? no vamos a caer porque en una crisis no tiene por qué haber flexibilización laboral con los trabajadores cuando estas compañías, estas empresas, el mismo gobierno nacional con el PESA han ganado millones y facturan millones de pesos con el tema del combustible, con el tema eh, del petróleo, del gas, eh, inclusive... Eh, si quisieran ayudar a los argentinos, no estarían comprando el gas envasado en Chile. ¿eh? Lo comprarían a Bolivia, que sale mucho más barato. Pero es más fácil comprar a las empresas de los que están hoy en el gobierno a nivel mundial y, y hacerle pagar el, el costo a los argentinos. Esto es lo que está pasando. Rosario, provincia de Santa Fe. La Unión de Obreros Metalúrgicos Local afirmó que hay más de mil suspensiones y advirtió que el paro será inevitable. En sintonía con el gremio, el Ministerio de la Producción de Santa Fe y la Federación Industrial diseñaron un observatorio para seguir de cerca el ritmo de las importaciones con la puesta en marcha del nuevo modelo económico. Según los datos oficiales, en el rubro heladeras ingresaron al territorio provincial 60.465 unidades en los primeros seis meses del año, un 358% más con respecto al mismo período de 2015. Este cimbronazo ya tiene efecto directo en las fuentes laborales, pues a las mil suspensiones se le debe sumar las reducciones de sueldo y horas de trabajo. Antonio Donelo, secretario general de la UOM Rosario, describió en El Primero de la Mañana por la 8 AM 830 la grave situación por la que atraviesa el sector metalúrgico. Primero era la importación que se, se controlaron, después al, al tarifazo, la caída del consumo del trabajador y el, al mercado interno que están haciendo que se caiga, está haciendo cosas importadas y eso le está pegando mucho al, a la producción nacional si no corregimos esos tres rumbos vamos a tener serio problema acá en la región de Rosario muy pronto uh -huh. si no se espera importación el trabajador no recupera el poder adquisitivo vamos a estar en una situación donde tal vez se va a agravar más porque hoy con el tarifazo que tuvieron hacia eh, todo el mercado interno acá el gobierno quiere bajar la inflación frenando el consumo son dietas que ya vimos lo que pasó en los 90 y como terminaron en los 2001 Ciudad de Buenos Aires medios comunitarios y populares denunciaron el vaciamiento de la línea de fomento organizado por Interredes, colectivo que nuclea a medios alternativos, comunitarios y populares, se realizó una concentración frente a Alenacom para reclamar el cumplimiento de la aplicación del artículo vigente de la Ley de Medios que asigna el 10% de lo recaudado por el ente al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, como así también el pago de millones de pesos de los fondos concursados en el año 2015. Desde este espacio, integrado por Pares TV, Urbana TV, Barricada TV, Arecia, RNMA, Redpac, Red Colmena, Farco, Unmark y Redcom, Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV, comentó en el programa, en otras palabras, de nuestra radio compañera FM en Tránsito 93.9 de Castelar, cuáles fueron las consignas de la movilización frente a LENACOM estamos demandando que el presupuesto 2016 que no tendría que tener ningún tipo de problema se ejecute, ya estamos terminando julio y ese presupuesto no se ejecutó, estamos hablando doscientos millones de pesos que el organismo no puede utilizar en ningún otro, en ninguna otra política, en ningún otro destino que no sea este y que tampoco está siendo ejecutado. Y junto con esto obviamente las demandas que nos vienen nucleando desde que Interredes tiene una serie de de consignas, digamos donde nos vamos nucleando que es en defensa del 33 y y por la habilitación de los canales que concursamos y todavía están veremos la habilitación definitiva contra el decomiso que se está cada vez más produciendo sobre los medios comunitarios, contra la concentración de la comunicación. San Miguel de Tucumán. Desde la ONU consideran que la condena a Belén es un caso de violencia de género. A través de una presentación voluntaria de opinión pública conocida como Amicus Curiae Organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron ante la Corte Suprema de la provincia de Tucumán la nulidad de la sentencia a la joven que cumple una condena de ocho años de prisión debido a un aborto espontáneo sufrido en el Hospital Avellaneda local. En comunicación con FM San Alfonso 103.9 de Yerbabuena, Tucumán, Victoria Disadnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, comentó por qué debe anularse el fallo y se refirió a la repercusión internacional del caso esta semana se ha presentado ciertamente mil miles de cartas que trajo Ángeles Internacional ayer que dio una entrevista en el gobierno que, que hoy le dimos en los diarios claro. que hay que ver caso que que ver no sé qué este, pero en realidad, eh, eso demuestra la contundencia de esta denuncia y de que ha significado internacionalmente que se ha corrido como, como reguero de pólvora por muchos países del mundo que se han expedido, se han, este, eh, han sobre, esta, sobre esta de jóvenes. Panorama Federal Caja Negra Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias necesarias. Reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. En estos meses, la transferencia de recursos hacia los sectores más ricos fue directamente proporcional a la pérdida de derechos por parte de la población en general y parece no haber un torniquete a la vista o aunque más no sea una gasa, una curita, algo que detenga esta sangría. Mientras continúan creciendo las cifras del desempleo y la precarización a la par de la inflación y el costo de vida en general, a la vez que los vientos del mercado alejan la lluvia de dólares e inversiones, los genios que nos gobiernan decidieron facilitar los requisitos para el ingreso de productos importados, ya no solo para comerciar, sino con el famoso mecanismo del puerta a puerta, una medida cuya efectividad para acabar con cualquier economía doméstica y su industria ya fue probada hasta el hartazgo. Oso botes por futuro fm saludamos ahora al vicente lorenzo vocero de la confederación argentina de mediana empresa la came eh, creemos que esta reforma como mínimo es inoportuna mm -hmm. inoportuna porque bueno el mejorar o aliviar el acceso de compras afuera puede perjudicar muchísimo a la industria nacional y ojo que queremos aclarar que no está nosotros no estamos en contra las compras online por internet. Eh, lo que estamos en contra es que esas plata que eh, esa eh, digamos este circuito uno le dé la posibilidad de generar compras a plataformas que ofrecen productos de origen asiático, especialmente China. ¿Por qué? Y porque se sabe que el producto chino está subsidiado, lo que la, técnicamente se llama bajo dumping. Para los que escuchan, el dumping es la forma que el gobierno chino subsidia a sus productores para poder estar vendiendo afuera al mismo, al mismo casi al mismo valor de que cuesta fabricarlo. Por eso los productos chinos son tan baratos. Y nos preocupa que al facilitar esa compra, que le pueden hacer cualquiera, y en los montos que están autorizados, es decir, acá están autorizados mil dólares por envío, hasta 5 envíos al año. Esos son 5.000 dólares por persona. Si uno calcula que una familia tipo son 4 personas, de las cuales los menores no tienen ningún tipo de restricción siempre y cuando tengan cuento fuel, son 20.000 dólares al año que le permiten a un grupo familiar. Eso es muchísimo dinero donde el producto, en este caso chino, va a reemplazar al producto nacional, va a desplazar, va a generar caída de venta Eh, y la preocupación es fundamentalmente la pérdida de empleo, ¿no? Hoy China fabrica todo tipo de producto, y ya no son tan malos como antes. Hoy todos los rubros van a estar afectados, se entiende que el rubro electrónico es uno de los más afectados. Digamos, todo lo que es indumentaria, calzado, artículos de deporte, telefonía celular, eh, óptica, regalería, bazar, en cualquier, es decir, uno por este tipo de vía puede llegar... A, a comprar cualquier tipo de producto. La realidad es que esta facilidad que se le está dando a la familia argentina, al único que perjudica es a la mano de obra argentina. ¿Por qué? Porque son empresas que no van a poder competir a un precio normal con ese con ese producto chino, aunque se le pague el 50% de recargo. Eh, y bueno, es decir, personal que pierde el trabajo, salvo que sea reabsorbido por otros sectores es un desempleado. Y esto ya lo vivimos en los años 90. Creo que, entre todos, tenemos que estar alertas de que no volver a cometer el mismo error del pasado eh, y que sí es cierto, el, el empresario argentino tiene que competir. Para eso no tenemos que tener una inflación del 45%, para eso no tenemos que estar pagando tasas de interés del 80% por descubierto, para eso no debemos tener una carga fiscal inédita y la más grande del mundo para poder competir. ¿Considera que el salario es, incide, digamos, en esto de la competitividad o en realidad tiene que ver con variables más generales que el gobierno podría ajustar este en esto que mencionaba? El salario es lo que nos sostiene al mercado interno y el 90% de las pymes vivimos el mercado interno. Por lo tanto, lo que no hay que tocar justamente es el salario. Y sí hay que tocar eh, la carga fiscal que tiene, sí hay que ver por qué los bancos, argentinos son los bancos que más ganan en el mundo, eh, tenemos que reducir la intermediación parasitaria, es decir, hay muchísimos rubros que se que se deben trabajar para poder reducir el costo argentino, pero no empezando por el salario, creo que el salario es lo que más queremos fortalecer porque de, de ellos todos vivimos. Los gobiernos neoliberales se caracterizan, entre otras cosas, por aplicar políticas que generalmente fueron más que probadas por gobiernos anteriores del mismo signo ideológico. Así, políticas negativas para el conjunto de la sociedad son presentadas como ideas frescas, renovadoras, revolucionarias, capaces de solucionar los conflictos que invariablemente reproducirán. Es por ello que, entre otras cosas, a los gobiernos neoliberales también se los llama conservadores, porque llegan, tras cada período de recuperación general, a capturar para sí y su clase social los beneficios que consideran propios. Pretenden conservar, justamente, lo que creen su derecho en detrimento de las conquistas populares. ¿Te acordás de la flexibilización y la ley Banelco? ¿De la precarización laboral y la entrega durante el menemismo? ¿De las políticas de atropello impuestas por la última dictadura? Bueno, el cambio también es retroactivo y se mira en ese espejo. Sí, 98.9. Ahora sí, ahora, ahora sí. Entrevista obligada. Hay un clima enrarecido y nos preocupamos mucho y sobre todo cuando también nos enteramos que quieren hacer una nueva ley de riesgos del trabajo, esta vez volviendo a quitar al trabajador la posibilidad de ir a la justicia laboral y pidiéndole que vaya a la Cámara Federal de la Seguridad Social una vuelta atrás también en derechos conquistados. Y lo tenemos en línea a Sebastián Serrano Alou. Él es abogado laboralista, pero además es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. Hola Sebastián, buen día. Vero y te saluda. ¿Cómo te va? Algo que me parece importante y quería destacar al inicio de esta charla es que todo lo que se está haciendo y todo lo que podemos llegar a hablar en este momento sí. tiene un contexto que es un contexto histórico que abarca desde el inicio del siglo XX hasta el día en el que nos encontramos hoy Y también tiene un contexto mundial, porque esto se inserta en lo que hace la historia latinoamericana y del continente europeo. No sé si vieron ustedes la nota, creo vos la mencionaste, del diario La Nación, donde se pide una flexibilización de lo que sería la regulación de las, de las relaciones laborales. Uh -huh, Empieza hablando en cuanto a herencia, pero solo atribuyendo al kirchnerismo como que la única historia que importa es la del kirchnerismo y ni siquiera se adentra a estudiar cómo fue realmente esa historia y a la vez al final termina diciendo para volver al mundo del cual nunca deberíamos habernos ido pero no dice cuándo estuvimos en el mundo y de qué manera estuvimos en el mundo y son dos cosas muy importantes de tener en cuenta, la historia que hay que analizar es la que inicia en el siglo XX y cómo nos insertamos y cómo estuvimos insertados en el mundo también hay que analizarlo en detalle como también hay que ver cómo está hoy el mundo con relaciones desreguladas como está sucediendo en Francia, las grandes revueltas que tuvieron lo que pasa bien en Alemania lo que pasa en Italia, que Todas estas cuestiones de terrorismo y demás, en cierta forma, también tienen que ver con la situación de exclusión y de modificación de lo que era la regulación de las relaciones laborales en esos países. Eh, vos fijate cómo se inició el gobierno actual con el tema de la Corte, y eso nos remite también a la Corte de la mayoría automática menemista. Son cosas que se, van dando, que se van calcando de distintas épocas de la historia que han sido muy tristes para el pueblo argentino, sobre todo formado por trabajadores. Y todo este tipo de alianzas y demás son cuestiones que, que van a tener una repercusión muy grande de llegarse a concretar en mayor o menor medida. Es más, ya la, ya la están teniendo. La justicia del trabajo surge cuando Perón era secretario de Trabajo, todavía ni siquiera era presidente, que fue cuando llevó adelante la mayor cantidad de reformas laborales de, de conquistas en cuanto a derechos para los trabajadores. Él sabía que no iban a servir de nada si no había una justicia que protegiera esos derechos. Por eso uh -huh. se crea la justicia del trabajo, con pues una justicia especializada, que tiende la protección de una de las partes de la relación laboral, que es el trabajador, que es una parte débil, eso es in, indudable, innegable. Eh, entonces, querer destruir esa justicia del trabajo es querer volver 70 años atrás, o querer que sea una justicia que falle igual para ambas partes, no tiene sentido, porque para eso está la justicia civil y comercial, y por algo el trabajador tiene un cuero especializado. Un dato que, por eso te digo, siempre hay que ir viendo lo que es la historia, que un sector político que en este momento se podría identificar con el PRO en su momento, cuando se crea la justicia del trabajo hace ya 70 años, uh -huh. declaró inconstitucionalidad la justicia del trabajo, algo que hoy podemos llegar a pensar como una locura. Bueno, en ese momento sucedió. Entonces vemos cómo, por un lado, se quiere flexibilizar, quitar derechos a los trabajadores que se han ido conquistando a lo largo de los años, como se hizo en otros momentos de la historia, se hizo... Una vez que la dictadura se encaró en el poder en el 76, lo primero que se hizo, una de las primeras cosas, fue destruir lo que era la ley original del contrato de trabajo que se había sancionado en el 74, modificando más de 100 artículos, derogando alrededor de 30. En la época de la Rúa, la ley Banelco fue famosísima, sí. en la civilización, con coimas, en la década menemista, las leyes se sucedían una tras otra para crear contratos basura. Y todo esto llevó a una mayor cantidad... De desempleo de pobreza y demás estamos volviendo a una ideología a una forma de ver las cosas que ya tuvimos en el pasado y que desembocó luego de 25 años que se inició con fuerza en el 76 desembocó en el 2001 claro. y sabemos lo que pasó y a, a dónde llegamos a estar como sociedad escucha esta nota completa en caja negra y aguante. Calle 13. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene Aguantamos aunque tengamos los segundos contados Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos Fracturas en cualquier hueso Tres semanas como un yeso Aguantamos todo el tiempo la ganas de ir al baño Pa' ver el cometa y Hay que aguantar 70 años Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar nos aguantamos los herutos, el pueblo de Burundi, sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos anticuerpos, los virus microscópicos aguantamos las tormentas huracanes, el mal clima aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos aguantamos nuevas leyes aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo aguantamos hasta el pendejismo aguantamos al culpable cuando se hace el inocente aguantamos cada año a nuestro presidente por lo que fue y por lo que pudo ser por lo que hay por lo que puede faltar por lo que venga Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp ¿What's 011-3806-3808 011-3806-3808 Grabate Caja Negra. Caja Negra Datos de un viaje colectivo Excusándose de la baja demanda comercial que por estos tiempos tiene Brasil, el mayor socio del Mercosur, Mauricio Macri pretende que Argentina ingrese a la Alianza del Pacífico, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y el resto de los países americanos, aunque ese acuerdo represente la ruina de estos últimos, que conlleva grandes posibilidades de negocios para pequeños pero poderosos grupos empresariales integrados por nuestro presidente y algunos de sus amigos. Y para ingresar en esa suerte de selecto club, es mejor ser amigo de alguno de los socios influyentes. Entonces, Enrique Peña Nieto, cuestionado presidente de México, confeso conservador pro-yanqui, visitó en estos días a Argentina y se maravilló con el buen trato y la cordialidad, mientras lisonjeaban su gallarda presencia y se firmaban acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad, narcotráfico y, paradójicamente, ciencia. Peña Nieto pertenece, Macri desea pertenecer y Estados Unidos, con altas chances de que sea presidido en poco tiempo por otro magnate amigo de ambos, Donald Trump, quiere que el continente todo vuelva a ser su patio trasero. Damas y caballeros, la mesa está servida. Hacemos radio para que no se pierdan las voces, las noticias, ni los derechos, ni la libertad de expresión. 11.90 América, la radio de los trabajadores. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar con Liliana. Te habla Enrique Garrido, ¿cómo estás? Vos formas parte de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina estuvimos convocando a las organizaciones políticas para que nos acompañaran primero en Plaza de Mayo y posteriormente en la Cancillería hicimos llegar una carta donde exigíamos al gobierno nacional que repudiara la visita de Netanyahu pues pues lo que implica, ¿no? Que si no lo hace estaría siendo un cómplice de la violencia de Estado que está ejerciéndose eh, en México por el nivel de desapariciones, violaciones de todo tipo de derechos humanos incluso no solamente dicho desde los ciudadanos y ciudadanas, sino también de los organismos internacionales. Me imagino que no habrán tenido una respuesta afirmativa porque evidentemente Peña Nieto vino invitado y no solo ah. eso, sino que públicamente habló de un tratado de libre comercio sí, con la Argentina. Sí no solamente somos los mexicanos y mexicanas haciendo hincapié esto sino un montón de organizaciones que firmaron esa carta diciendo que el ciudadano Peña Nieto, como representante de Estado, como jefe de Estado, no es bienvenido en Argentina, ¿no? Me parece que eso es muy importante decirlo, bueno, por el papel que ha tenido históricamente la relación entre Argentina y México y, bueno, un poco porque hay como mucho cariño de una y de otra parte y, bueno, eh, siempre han sido como... Ha, han apoyado muchísimo desde Argentina todo lo que ha pasado, visibilizar lo de los 43 estudiantes desaparecidos mm. que quedaron en la impunidad y que nunca se hizo visible, no solo en este gobierno, sino también en el pasado, eh, dicho sea de paso, ¿no? que tampoco uh, eh, tuvo como una respuesta eh, pues contundente con respecto a la violencia de Estado mexicana. ¿Qué es lo que hace que ustedes repudien la presencia de Peña Nieto? ¿Qué es lo que pasa con Peña Nieto en México? Peñalito representa el Estado mexicano y lo que nosotros decimos es que en México hay un narcoestado, ¿no? es muy difícil separar el narcotráfico del Estado, lo que empezamos como un poco a visibilizar es que no hay una diferencia, el narcotráfico está súper infiltrado, eh, hace campañas, financia campañas, entonces estos representantes están coludidos absolutamente, no es que haya corrupción, y un poco se hagan eh, los omisos Al contrario, tiene una participación que ha sido comprobada directamente En los últimos años, Atenco, por ejemplo La represión donde eh, estuvo comprobado que el Estado mexicano participó Y hubo incluso tortura sexual hacia las compañeras no Y lo último que fue los 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, sí. en Ayotzinapa sí. Y además la represión en Oaxaca contra los profesores de la gente, eh bueno, todo esto se viene acumulando y decimos que es un continuum de terror como un poco para desmovilizar a la ciudadanía y un poco pensando que desde afuera no se va a tener como conocimiento de esto y es al contrario, ¿no? O sea, precisamente para nosotros decir, e interpelar al gobierno argentino que bueno, tuvo como una impronta de decir que era de derechos humanos y que tiene un compromiso muy importante por la visibilización y el compromiso con la memoria verdad y justicia, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, por eso estamos haciendo presión desde afuera los ciudadanos mexicanos, en compañía con un montón de asociaciones y organismos a nivel local que están como apoyando como y que están conociendo qué está ocurriendo allá que están muy interesados y preocupados. No es casual, tampoco, no hay según cifras oficiales hay 50.000 eh cincuenta mil argentinos en México viviendo actualmente, ¿no?, que principalmente, como decía, se fueron en el proceso de dictadura, después en 2001, y ahora se están viviendo, entonces, por eso también somos pueblos muy cercanos, ¿no?, o sea, me parece que es importante decirlo, son la segunda, co segunda colectividad más grande en México, ¿no?, y entonces eso, hablamos como sintiéndonos como mucho más cercanos e interpelados, eh como con Argentina que incluso con otros compañeros o hermanos de Latinoamérica, ¿no? Hay un lazo muy particular, muy especial. La mirada que se tiene sobre México está un poco... Envolcorada, ¿no? Sí, exactamente. no Incluso en el propio país es debe decir que, ¿no? O sea, no olvidemos que tienen cooptados todos los medios de comunicación, incluso han reprimido hasta con asesinatos a la prensa que ha sido opositora, o que se ha pronunciado en contra, o que ha mostrado eh, que ha dejado ver el nivel de corrupción y narcotráfico infiltrado en el Estado... ¿no? Y que han sido asesinados, o sea también eso es importante decir lo que a veces es mucho más fácil que se vea desde afuera que adentro, no también el lugar estratégico que ocupa geográficamente y geopolíticamente México es complicado, no tener tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá van a obstaculizar que se vea México como un pa como un país donde está en un equilibre de derechos humanos no y de garantías a nivel eh, ciudadanos, eh, por supuesto, como una estrategia política, ¿no? Eso no no va a pasar. Hay un nivel de extracción mismo tal que va a, a imposibilitar que esto se reconozca, ¿no? Solamente los medios de comunicación alternativos se han animado, como a decir lo que está diciendo los, los organismos internacionales de derechos humanos que han repudiado lo que está ocurriendo en México, ¿no? Que han pedido cuentas incluso al Estado mexicano. Hubo un escándalo, yo no sé si en Argentina se sabe mucho esto, es importante decirlo, que hubo un hecho de corrupción muy grande donde el presidente compró una casa, una mansión. Una mansión, exactamente, sí. Exactamente, no supo dar explicación sobre esos fondos, dijo que era de su esposa. Pero pertenecía supo, a una empresa. Exactamente. Sí. Se supo, es decir, una investigación periodística descubre todo lo que había detrás, que era por supuesto hechos de corrupción, sí. se cierra ese espacio alternativo, se corren a esos eh, periodistas, ahora hay como procesos penales para intentar ser como un escarniento. Claro, para que no se informe. Pero el presidente Peñanito salió a pedir disculpas, salió a pedir disculpas y entonces... No podemos creer que ante un hecho de tanta impunidad, o sea, pensamos lo que pasa en un caso paralelo de Brasil, ¿no? Donde todavía no estaba ni siquiera comprobado un hecho claro. de corrupción y se destituyó a la presidenta, sí. y en, el, en México un acto que fue totalmente eh, comprobado, el presidente sale, lo asume y pide disculpas, ¿no? Entonces, Claro, cuentan con el cerco mediático como... también. Accede a más datos de caja negra en www.cajanegra.org. Hace poco, unos días nomás, se cumplió otro aniversario del nacimiento de un héroe popular, o lo que quienes se encargan de escribir a su antojo la historia suelen llamar próceres, y otros que tienen la posibilidad de hacer que su susurro suene como un grito, intenten catalogarlos como el diablo encarnado. Generalmente, esos escribas miserables tratan de denostar todo lo posible a esos hombres y mujeres que entregan la vida por un pueblo soberano. Procuran eliminarlos de la historia y si no pueden buscan adueñarse de su memoria suavizar sus palabras y actos bañarlos en bronce y atornillarlos a un pedestal para que dejen de caminar algo de todo esto sucedió recientemente con un hijo de este pueblo americano aún hoy es criticado y vilipendeado con odio por sus enemigos y por los distraídos que abundan esos que no conocen ni reconocen más que lo respetado por un televisor pero a este comandante, risueño y cantor, no hay bronce, ni pedestal, ni muerte que le detenga el andar. ¡Feliz cumpleaños, Hugo Chávez! ¡Gracias por estar! Me encanta, embajador, que recordemos a la gente cuando nace. no Porque hay una cosa media latina de recordar a la gente cuando se muere, y no a la gente que recordarla siempre viva, sobre todo a los grandes. Porque los grandes... Los grandes no mueren nunca, no se van nunca. No me apartes al niño, déjalo que viene para acá, él viene. él viene, él viene, él viene, él viene, Fue Cristo el que dijo, dejad que los niños vengan a nosotros. Él venía, él viene con su papel, él viene con su papel pues. ¿Cómo te llamas tu hijo? ¡Pero! Bueno. ¡Ajá! Oye, ¿tú te pareces al gallito, a mi nieto, ¿vale? Cállala. Ajá. ¿Cuántos años tienes tú? Seis. Seis. ¿Estás de vacaciones? Sí. ¿Tres. ¿Tres? años? Ajá, el gallito, el gallito tiene apenas nueve meses, once meses. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galleta. ¿Galleta? Da bueno, dame galleta, pues. Dame galleta. Están lo que es un niño, lo que es un niño, ve, la generosidad. Luego, luego viene, luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo, pero él comparte lo que tiene en la boca. Ve, bendito sea, bendito sean los niños y las niñas, bendito sean. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. El amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Como no quieres que llore, como no voy a llorar. Recordar a Hugo también es recordar a un personaje entrañable en términos humanos. Yo no quiero recordarlo únicamente como un líder político, como una persona, eh, como un dirigente. No, no, no, quiero recordarlo a nivel humano. Cómo tenía ese poder de conexión con el otro como cuando vos estabas con él parecía que vos eras la única persona que estaba en ese mundo o se tenía eso que tienen muy poca gente que es prestarle la atención al otro importarle lo que el otro le dice y que puede ser desde el más humilde y de las cosas más simples él se interesaba en todo Desde lo más complejo, como eh, como buen militar, estratega, hasta lo más simple. Lo conmovían las cosas simples también. Ese ser humano entrañable que cantaba el himno nacional argentino, que se lo sabía de memoria y a la perfección. Me maravillaba cada vez que iba a Caracas o cuando venía aquí nos recibía. Y bueno, quería estar presente en este momento, en este homenaje a su a sus 62 años Comandante sobre tus anchos hombros llevaste la cordillera de los Andes es por eso que en ocasiones se te vio caminar lento y sé que jamás fue por cansancio ni por enfermedad solo que fuiste cuidadoso de no maltratarla porque la sembraste de esperanza con la semilla de la nueva era en el corazón del pueblo por siempre vivirás. Despedida al comandante Hugo Chávez. decirte comandante? Manaure. Si vas por Venezuela galopante, sin la necesidad de recordarte, como tender la mano al semejante, tu recorrido va por lo seguro. Con tu visión sincera de futuro Y ese ideal moral tan oportuno Que a cada paso va sumando uno Tu fe está sembrada en el presente Y está en boca de toda nuestra gente un pueblo oyente y siempre consecuente, ansioso de victoria siempre, siempre. Debo también decirte, comandante, que al corazón del pueblo te robaste, y en el de nuestros hijos te sembraste. Desde ahora y por siempre comandante Porque hay un compromiso con la historia Y eso el pueblo lo tiene en su memoria Que cuando tú dijiste por ahora Se puso el pueblo en marcha hacia su gloria Puedo ponerte en versos, comandante Sin intención de hacer con esto alarde Por la revolución mi pecho arde Por la victoria siempre, comandante Si el grito del humilde es tu estandarte frente estoy aquí para escudarte tu vida por el pueblo la entregaste y por eso mi vida doy por ti comandante muy bien amigos hemos llegado al final de este viaje colectivo número 23 esperamos lo hayan disfrutado o sufrido tanto como nosotros que ya estamos recopilando más datos para compartir en la próxima edición de Caja Negra los esperamos para transitar un nuevo itinerario. No nos falten, pues vamos a navegar juntos. Chau. Soy Caribe y traigo un son. Pueblo cantante con esta revolución. Venezuela irá adelante. Soy Caribe y traigo un son. Hicieron Caja Negra. Pueblo cantante con esta revolución. Locución, Miguel Ángel Maciel Conducción, Matías Levín Edición y producción, Ariel García y Julián Belistri Prensa, Julia Caiman Soy Caribe y traigo un son Pueblo cantante, amo esta revolución Palante mi comandante, somos energía que fluye pueblo cantante y con la revolución Venezuela va adelante que viva el pueblo venezolano ¡Viva! que viva bolívar bolívar auspició a caja negra universidad popular de escobar